Eh, fue muy difícil volver a entrar, fue un trabajo en conjunto con los docentes, con la comunidad en general, con psicólogos, con demás profesionales que, bueno, que estuvieron en ese momento conteniendo a los chicos y a las familias. Hoy en el partido de Moreno eh, son nuestra bandera de lucha, Y seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo que se castigue a los responsables de no cuidarnos, de no cuidar a los docentes, de no cuidar a la escuela pública y de la muerte de nuestros compañeros Sandra y Rubén. <risa>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 Bueno, Graciela Viginiano nos comenta un relato emotivo de los cumpas de Sandra y Rubén. Gracias. Sí, realmente creo que fue un, un momento muy duro para toda la comunidad educativa. Así que por eso estamos haciendo este homenaje. Bueno, y ahora vamos a escuchar otros testimonios de Cintia eh, Duarte que nos va a estar contando también qué pasa por allí, en Moreno, con estos recuerdos. Hola a todos. Mi nombre es Cintia Duarte. Soy profe de teatro y trabajo en la Escuela 49 desde el año 2013. La Escuela 49, gracias a Sandra, generó un espacio artístico muy lindo. Hicimos muchas obras en las cuales ella participó también, porque le encantaba actuar y jugar con los alumnos y con los profes. Tanto en la escuela como en los campamentos, que también ella participaba, jugaba y se involucraba por completo. Y Rubén también, en los campamentos, tenía un papel muy importante porque era nuestro asador Nuestro compañero árbitro y no hacía, no cumplía el rol de auxiliar, justamente, era nuestro comodín. <risa> dice la canción en la escuela de un estado que fue un verdugo, seguro que quisieron construir un mundo sin estos males que desde Moreno queden como bandera para la historia justicia es continuar su bandera, la educación como les dije antes, no hay caso, es un derecho aunque les duela, pero es un derecho que hay que seguir defendiendo nuestros maestros contra todo lo siniestro, seguimos escuchando a Eh, cintia duarte pasaron dos años y nuestro reclamo sigue intacto y el dolor también porque todos consideramos que es injusto que todavía no haya culpables visibles y que la justicia esté dormida pero bueno serán ellos nuestra bandera de lucha como decimos nosotros desde aquel momento porque Fueron personas muy significativas para todos nosotros, nos dejaron mucha enseñanza como compañeros y por ellos tenemos que seguir reclamando. Bueno, hoy no tenemos la columna de Florencia Sisi, la licenciada que tiene su columna en tiempos singulares, pero quiso dejar unas reflexiones. ...sobre esto que ha sucedido en Moreno, así que la escuchamos. Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Florencia Sisi, licenciada en Psicología Clínica. En estos tiempos singulares hay que hablar también de, de lo que sucedió... ...justamente en un programa tan imponente como el de hoy... Poder recordar la muerte de Sandra Rubén fue un crimen social que destapó la aguda crisis que atraviesa la educación pública desde hace ya décadas. Responsabilidad estatal y años de desinversión educativa. Los que caminan a diario las escuelas saben que se pierden decenas de días de clases a causa de, de graves problemas estructurales que, que sufren las escuelas. Los carteles en puertas de colegios anunciando que no hay clases por falta de luz o de agua son postales comunes. Hoy se cumplen dos años de un crimen social en Moreno, un crimen que aún está impune y por el que se sigue pidiendo justicia. Con ello vemos cómo a través de la, de la pérdida las familias y la institución unen fuerzas para luchar y continuar hacia adelante a pesar de un dolor que no sana pero que sí da fuerzas para seguir de pie y seguir pidiendo justicia porque el duelo el duelo también es recordar y no olvidar a pesar de la herida Porque, como dice la canción, justicia es continuar con la tarea que estos docentes en su lucha siguen reclamando continuamente. Bueno, y también en eh, Facebook, y ya para ir cerrando el tema este tan querido que estará siempre en nuestra memoria, vamos a seguir con cuestiones que tienen que ver con la educación. Hay una carta que estuvo dando vuelta que es una carta que escribieron las familias de la escuela 5 del distrito 3 es una carta muy emotiva donde los familiares lo que están reclamando es que hay una maestra que cesó una maestra que este año hizo toda una continuidad con los chicos que estuvo presente, que se comunicó con ellos y que realmente ellos eh, piden y soliciten si solicitan, que esta maestra continúe dice en uno de los párrafos creo que nuestros hijos e hijas son sujetos de derecho al igual que nosotros y que, que merecen estabilidad... ...y que esa estabilidad se las estaba dando C Cintia, dice. No sé si es posible, ni sé si puede funcionar, pero me gustaría poder hacer algo al respecto. Eh, pensé que tal vez podíamos juntar firmas, pensé que podía ser al momento de ir a buscar... ...los alimentos mañana, manifestar que Cintia es una excelente docente y que debe seguir a cargo... ...de sexto grado B y pedir firmar en alguna parte para dejar registro de nuestra solicitud. Eh, bueno, también reforzamos esta idea de que, como decía Roxana, los docentes a veces también nos sentimos un número. Hay una precarización en toda esta situación que no tiene que ver solo con esta excepcionalidad que estamos... ...sufriendo en relación a la pandemia. ¿Qué pensás, Daniel? Sí, pienso que sí, que el reclamo es justo, es necesario... ...y que no hay que bajar los brazos porque la única lucha... ...que se consigue es la que se lleva adelante. Así que creo que tenemos algo para una reflexión de León. Eh, sí, ahora la vamos a poner, pero antes, para cerrar este tema, Daniel... Eh, que, ...que sí, lo vamos a decir que es muy importante... Eh, estamos en 8 y 53 Estamos en Radiográfica Nos está esperando nuestra queridísima Rita Faur Tenemos muchos más saludos Pero no los vamos a decir Está escuchándonos también Carlos y Yolanda, y Yolanda Desde Ingeniero Mashwick Gracias a todas y a todos Por eh, haber luchado toda esta semana Para conseguir estos audios Porque además les decimos Que Moreno estuvo sin luz Así que no nos llegaban los audios por eso Les queríamos decir que eh, recordábamos en esto de la precarización que los derechos, si bien son para siempre, hay que defenderlos siempre. Que no siempre tenemos políticas que nos respetan los derechos que teníamos adquiridos. Así es, los derechos están para defenderlos y no tenemos que dejar que nos lleven por delante los derechos adquiridos. Un derecho lleva una obligación y nuestra obligación es defenderlos. Como decía Daniel, vamos a escuchar también algo muy emotivo de León Gieco respecto de Facundo. Escúchenlo, por favor. Tendremos que preguntar sin descanso dónde está Facundo. Sin descanso tendremos que pedir justicia por Lucas, por Rocío. Tendremos que hacerlo todo el tiempo por cada uno de los que nos quitaron, detrás de gatillos fáciles y machismos asesinos, de negligencias y las corrupciones. Por los cientos de nombres que arrebató la injusticia. Tendremos que seguir preguntando y pidiendo castigo para que sepan, los que matan, que estamos sabiendo quiénes son. Mi nombre es León Gieco y este es un poema de María Teresa Di Falco. Queremos saber dónde está Facundo Cabral. Y queremos que sepan que sabemos quiénes son. Y para ir cerrando ya este programa vamos a escuchar un tema y Rita, después si queda tiempo... Cerramos y nos despedimos de nuestro queridísimo Carlos Zeta, un tema a San Cayetano, escúchenlo, letra e interpretación musical en una guitarra que suena como solo él la hace sonar. Cayetano, dame trabajo Si nos sacan el alma, nos van matando El agosto de sangra, es día 7 En el tren muchedumbre, la fe de siempre A la huella, a la huella, San Cayetano el alma es lo solito que va quedando A la huella, a la huella, dame trabajo Que Dios nunca se olvide de los de abajo Lara, la, la, la, la, ira, y la, ira, ira Que Dios nunca se olvide de los de abajo Cayetano, te quiero entero. El castigo del hambre rompió el silencio. Solo tenemos nada, otro hay quien tiene. Huella del poderoso que pisa fuerte. A la huella, a la huella desposeído.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 Y con esta bellísima música de este excelente músico, intérprete, de guitarra, compositor, nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias a todos, gracias a Moreno, gracias a las doctoras que nos acompañaron. Gracias a Rita Faur por ponernos al aire y Eduardo trabajar. Ragio, que nos olvidábamos. Sí, es nuestro musicalizador. Y no se vayan del aire de radiográfica que ya viene feas, sucias y malas. Esto ha sido Tejiendo Redes. Hasta la próxima. Política. Amplian la denuncia contra Macri por fraude al Estado y venta a precio vil de las centrales térmicas. La empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima amplió una denuncia contra el expresidente y pidió ser tenida como creyente en un sumario penal. La causa que también involucra a otros funcionarios del gobierno anterior fue iniciada por diputados nacionales del Frente de Todos por la venta a precio vil inferior al de sus construcciones de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. ¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos, Ensenada de Barragán, y 110 millones de dólares menos, Brigadier López, de lo que valía en 2012, se preguntaron los denunciantes. ¿Queremos que el castigo tenga condiciones humanas.